Juan Pablo Cerquicián del Sindicato de Prensa. Bueno, Juan Pablo, gracias por atendernos, muy buenos bueno, días. Eh, bueno, eh, comentanos acerca, lecturas de, de lo que fue esto, estos despidos, este desguace de la agencia de tele. Bueno, en realidad este, los trabajadores de prensa, sí. los periodistas en general, no somos, este, no estamos exentos de las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas de desguace del Estado que está generando este gobierno. Este, no somos marcianos todo lo contrario participamos y somos parte de esta de esta sociedad en la cual bueno hemos sido elegidos para uno de los sectores más golpeados junto con los otros trabajadores no tengamos en cuenta que desde eh, la asunción de este gobierno más de 3, casi tres mil yo te diría trabajadores de prensa han perdido su puesto de trabajo y aparte vemos este como el gobierno no solamente eh, no da respuesta en esta, en esta, en este contexto, 357 trabajadores de telas, estamos hablando del 40% de la planta permanente, trabajadores que algunos tienen más de 25 años de antigüedad, eh, no solamente que no da respuesta en estas cuestiones, sino que indudablemente en su, en su lógica, en su racionalidad, pretende profundizarla. Como lo hace lo mismo con el resto de los trabajadores. este. esta este ataque a los derechos laborales en el caso de los camioneros, en el caso de los trabajadores docentes de Suteba, este, denunciando que Roberto Bar Baradel, este como secretario general de Suteba es el nuevo eje del mal, bueno y así a todos y cada uno de este los gremios, fue los bancarios en su momento cuando ju judicializaron el aumento salarial, en fin, estamos todos en en esta en esta contienda en un gobierno que indudablemente es anti antiobrero, pero fundamentalmente eh, no reconoce a la sociedad eh, como un bien a defender. La verdad, dicho con todo dolor, creo que piensan en un país de 20 millones de habitantes, el resto sobra. ¿Están al tanto de cuál es la situación de, de los trabajadores actualmente? ¿Si, si, si elevaron alguna eh, medida de amparo al respecto? Mira eh, allí el, el, la sede de Telen a nivel nacional, porque indudablemente este este este conflicto tiene escala nacional eh, sigue tomada con lo cual eh, que este es otro problema, ¿no? Telen es una agencia a la cual hay un montón de empresas periodísticas que están abonadas y no está funcionando. Telen está tomada por los trabajadores, por los trabajadores de manera pacífica. Hay un amparo. De hecho, hay ocho compañeros que han sido reincorporados por cuestiones de salud, por cuestiones este, que tienen que ver con el funcionamiento de, de, de la agencia. Eh, la justicia ha reconocido y hay un amparo. Ahora, hasta ahora lo, lo que se han expedido es que ese amparo no prospera. Con lo cual, el proceso sigue empantanado y ya, llegamos, ya llevamos un mes este, en este contexto. Así que, bueno, estamos a la espera... Nosotros lo que estamos haciendo es eh, lo de hoy es en el marco de una jornada nacional que en todos en todas las principales ciudades del país estamos repartiendo volantes explicando la situación. La agencia eh, es una agencia federal. Eh, la verdad es que sin Telan o sin una agencia estatal federal, el, el, el, el proceso de la construcción de la noticia se hace muy complicado para los medios más pequeños eh, y también... para los medios grandes que no tienen corresponsales de lo que pasa en ciudades y en provincias muy, muy lejanas donde estamos trabajando, ¿no? Juan Pablo, preguntarte por la situación de los medios en Rosario. Ya conocí conocido no. el caso de LT3 y esta semana se suma a Radio Nacional que eh, empieza a transmitir solo por AM, eh, quedando la señal de FM solo retransmitida eh, por lo, el contenido de Buenos Aires. Sí, bueno, lo del caso de Radio Nacional está con, en la lógica de, de este de cuatro Como vos mismo mencionabas, del Estado. Lo del ET3 es que eh, cuando los empresarios, y eso también corresponde, no es no, no, no, no, no solo patrimonio de los empresarios de enero que son bastante particulares, Este. No? a. ver, sí, parece que se cayó la, la comunicación ahí de, de Nacho Caglero, vamos a ver si la podemos eh, remontar en esta jornada. Y, el trabajo. y empiezan a ser socios de los empresarios. pasan en estas cosas, digamos, ¿no? Y este, la ausencia, la fuga de los empresarios, de los dueños, que en el caso de L&T3, una radio centenaria y que tiene un, un prestigio, un, un desarrollo, eh, han desaparecido y no pagan los salarios. Este, acá hay compañeros de, de, de L&T3. Este, bueno, hace, no solamente no cobraron julio, no cobraron el aguinaldo, ya estamos en julio. estamos viendo de qué modo hacer viable ese proceso, digamos, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso. Un Ministerio de Trabajo que no falla que no laura a favor de los trabajadores. Los empresarios detectan esa realidad y indudablemente avanzan sobre los derechos, ¿no? Avanza el trabajo precarizado, avanza el trabajo en negro. Muchas gracias, oh, Juan Pablo. Por favor, gracias a ustedes. es verdad, la palabra verdad Juan Pablo Sergio, eh... integrante del sindicato de prensa de Rosario bueno eh, aquí ya se va sumando más gente de este... eh, que como bien explicaba laura son trescientas mesas alrededor de todo el país una de esas está aquí en Rosario gracias Nacho estamos en contacto en el transcurso de esta mañana